de una carreta el ancla de un marinero el ancla de un marinero su de blanca arena solea el la que tendrá que todo el que llega quiere que se pare el tiempo de su tan sencilla que te dan los buenos días con su deillo hasta la de la vecina y el a tu ser, Se fue la Lola al puerto Santa María Puerto de Santa María Al oeste Sipiona Saluca no a Azul la brisa y las olas de Cádiz y su bahía Ese son cuando se pone El fresquito de su noche Sus pinas camaleoneros Caballas y boquerones Pregolan los corraleros Salinero El vuelo de una gaviota Y encima de un marinero, Te estoy hablando de ropa Lo mejor del mundo entero. Madre dame una palmera ya domingo derramo... ...pa' la bolita al paso... ...el amor sale el lunes... ...el cautivo el martes santo... ...la caridad de la piedra... ...mando va cuesta al barrio... ...jueves santo de dolores... ...la amargura el nazareno, la al nazareno... ...acute al Cristo y tambores... ...la soledad al santo infierro... ...resucitando oraciones... de mi cintón salinero del vuelo de una gaviota y el timón más a la costilla vuelven los barcos pesqueros vuelven los barcos pesqueros y hasta ponerle una quina su papel marinero la calle cerca la mina y el aire camaronero Rosario del que se queda viene la vía en testar a ese que navega y San Isidro que sabe por el que siembra la tierra el vuelo de una gaviota timón con marines